Comienza la tarde. Estás en Play Kiss con Ricky García. Flair Compuso esta canción y está en el álbum Brothers in Arms de Dire Straits 1985. Fíjate los 80, eh. Época de bonanza. Te lo digo porque en el single donde estaba esta canción, en la otra cara estaba So Far Away. ¿eh? A ver, que no falte de nada aquí, ¿eh? Los 80, época de color, de creatividad y de grandes canciones, de muy buena música. Y a nosotros los 80 nos encanta Es la herramienta que utilizamos, la buena música, para ponerte en órbita y de buen humor. Todos los días, hasta las 8 o las 7 en Canarias. ¡Comenzamos! ¡Wow! ¿Qué tal amigos? Ya es jueves. Ricky g a t í Y Leo Garriga. Y Jorge Quiroga. Y Víctor Musculman Álvarez. Que está ahí haciendo que todo funcione a la perfección. Y todos vosotros, por supuesto que sí, esta gran familia que es Play Kiss y que cada día es más grande y que eso me hace a mí súper mega feliz, súper mega happy. Bueno, venga, va, para contar hoy con vosotros,、eh, hoy es el día, atención,、eh, <risa> luego nos meteremos con Mr. Day, pero hoy es el Día Mundial del Peluche y queremos que nos cuentes cuál era tu peluche o tu juguete favorito de todos los tiempos cuando eras pequeño, ¿vale? Venga, luego te lo desarrollo. ¡Empezamos! Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kids con Ricky García.、Oh. Américas convirtiendo esta canción en número uno. Don't you want me, baby? Bueno, por fin es jueves, queridos, y esto、mm, huele a puente. ¿Descansaremos mucho? No, viajaremos, saldremos, celebraremos, tomaremos las calles por asalto y fundiremos la visa como posesos. O tal vez nos dediquemos a nuestros hobbies o pasatiempos. Y es que viendo cómo han cambiado las cosas, seguro que nos acordamos de aquel juguete tan especial para nosotros, con el que jugábamos a todas horas, o que no tocábamos para no estropearlo, o por el que zurrábamos a nuestros hermanos por solo mirarlo. <risa> por eso, hoy, Día Mundial del Peluche, no de los peludos, queremos que nos cuentes cuál era tu peluche o juguete favorito de todos los tiempos cuando eras pequeño. ¿Los juegos reunidos, Hyper? ¿El j i g i o ¿El Motherman? ¿El Hyperman? Ay, me encantaba, el g e p e r m a n Las barriguitas tan rechonchitas. <risa> Cuéntanoslo en el 606-712-658 o bien en nuestras redes sociales. Hoy tenemos con los amigos, los queridos amigos de Energy System, un altavoz fantástico que tiene nombre y todo, ¿eh? identidad propia. Se llama YAL y tiene Bluetooth, radio FM. Es una maravilla que te puedes llevar a cualquier lado y que tenemos aquí empaquetadito para enviarte a casa. Así que, como dicen que no hay segundas oportunidades para primeras impresiones, esperamos cumplir vuestras expectativas y pasarlo en grande durante toda la tarde. ¡Bienvenidos!、Hello. ¿Estás en p i k y s ¿Cómo? Con Ricky García. No, my life is. Can't find it. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. すてきなスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティックスティック Que tal día como hoy, pero en 1972, Stevie Wonder publica su decimoquinto disco de estudio que se llama Talking Book y que contiene los números uno de las listas americanas: Superstition y Your a s u n s h i n e of My Life. Esta última canción que le dio su primer premio Grammy. El disco alcanzó el número 3 en Estados Unidos y vendió más de un millón de copias. De hecho, el tema You Are the Sunshine of My Life, Eres el Resplandor de Mi Vida, se convirtió en el tercer sencillo número 1 de Stevie Wonder en la lista Billboard. Wonder ganó un premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop masculina y fue nominado tanto para la grabación como para la canción del año. El álbum Talking Book se mantuvo en el número 1 en la lista de álbumes durante tres semanas. Y si mis oídos no me engañan por algún extraño hechizo, ahora mismo vamos a escuchar una canción deliciosa. You are the sunshine of my life. Señoras y señores, con ustedes, Stevie Wonder. ピンチングラスの前に行くときに、ピンチングラスの前に行く o きに、ピンチングラスの前に行くときに、ピ e チングラスの前に行くときに、ピンチングラスの前に行く a きに、ピンチングラスの前に行くときに、ピンチングラスの前に行くと o に、ピ y チングラスの前に行くときに、t ンチングラスの前に行くときに、ピンチングラスの前に行くときに、ピ i チングラスの前に行 e ときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くとき o 行くとき o I love the way you u n d r e s s now, baby, begin Do your caress, honey, my heart's in a mess I love your blue-eyed voice, like tiny tension h through How do you feel? How do you feel? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths And I feel like I'm laughing in a dream If I was young I could wait outside your school Cause your face is like the cover of a magazine, magazine. I do García. Fire, the one desire you are. Mejor música de todos los tiempos. Los ochentas. Esto es Kiss. Ideal para lucir esa fantástica, maravillosa y potente voz que tenía esta gran artista, esta mujer llamada Donna Summer. ¡Les t Dance! De las 6 a las 5 en Canarias, como todas las tardes, en directo desde el estudio 5 de XFM y para todo el país. Bueno, hoy os proponemos, para divertirnos y entretenernos muchísimo, que nos contéis cuál era el peluche o juguete favorito que teníais ahí. Como si fuera algo que, que, que os diera la vida, ¿eh? Yo tenía uno, el mío, el mío era el Hyperman, que lo sepáis, ¿eh? Bueno, a ver cuál era el de Verónica, desde Badalona. Hola, buenas tardes, soy Hola. Verónica. Hola. Pues mi juguete preferido de todos los tiempos ¿Sí? fue la botilde. ¿Os acordáis de aquella bota lila、sí, sí. que le salía un palito y una redondita que te la metías、sí. y un l a d i t o que te metías el l a d i t o en el pie? Ibas saltando, ibas dando vuelta a la botilde. Salta y vuelta, salta y vuelta. Me encantaba. La botibota. Anda que lo hicimos kilómetros, ¿eh? Casi la declaran olímpica. Manuel, desde Cobeña en Madrid. Pues mi juguete favorito, yo creo que ha sido、eh, un caballo de plástico que tenía cuando era pequeño, ¿Eh? blanco y con manchas grises y con su pelo y demás, que tenía ruedas. Y cuando te aburrías de las ruedas, de subirte con él y ir tirando por ahí con las ¿Sí? ruedas, ¿Sí?、Eh, lo ponías en modo balancín y te balanceabas sobre él. Y me ponía mi sombrero y hasta las pistolas,、Ay. la estrella de Chery, y bueno. Iba yo he hecho h e un campeón. Ahí. Bueno, un saludito. Hasta luego. El mío era de cartón. Una vez le di de beber, sin choque explotó y se murió. Hasta las 8 o las 7 en Canarias, aquí en XFM juntos. ¿Te apetece? ¡Vámonos! Esto es Play k i s s con Ricky García. Y ella es. ¡Ala e King! ¡Ah, mi amor! But they never wanna leave.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 I'm your p r i v a t e dancer, a dancer for money,、I'll、do what you want me to do. I'm your p r i v a t e dancer, a dancer for money, and any old music will do. Esta canción, Mark Knopfler. Y la iban a tocar a d i n i s t r a i t s e ¿eh? En el álbum Loveable Gold. Al final se descartó, y fíjate por dónde, y gracias a los dioses, se la quedó Tina Turner. La gran Tina Turner. Lanzaba en mayo del 84. Private Dancer. Y es que Tina es mi debilidad. La gran Tina Turner. Esto es Play Kiss. Con ricky garcía boogie, down, down upon, down boogie, down, down.、Uh. bueno son las cinco y cuarenta y o caray h o ha pasado una hora qué rápido pasa el tiempo c u a n d o lo pasamos bien aquí en la radio y ¿eh? toda la familia de playkiss bueno hoy queremos saber cuál ha sido tu juguete favorito de todos los tiempos vale cuando eras pequeño o de mayor o de mayores ¿eh? de mayores también tenemos juguetes ¿eh? <risa> El maletín de la señorita Pepis, la bicicleta, el teletransportador, aquí tenemos uno. Los Micro Machines, cuéntanoslo. 606-712-658, vienen nuestras redes sociales, ¿vale? Te haces seguidor y nos pones tu respuesta por escrito y yo te la leeré aquí. Sin problemas. ¿Qué tenemos hoy para agradeceros vuestra fidelidad? Bueno, pues tenemos un altavoz fantástico con los amigos de n a r c i s s y s t e m que es una auténtica pasada. Fíjate, lo tengo aquí encima de la mesa, empaquetadito y a punto para mandároslo a alguno de vosotros. m e j o r a tu estado de ánimo. Oh, yeah. Esto es k i s c i l las tardes en Kiss. Bonnie Tyler está esperando a un héroe. b u e lleva esperando desde el 84, ¿eh? o sea, qué tranquilidad. Esto estaba en la banda sonora de la película Footloose. e s acordáis, verdad? Se llama Holding Off for of the Hero. Tremenda y potentísima canción de Bonnie Tyler. Bueno, son prácticamente las seis, las cinco en Canarias. ¿Sabéis con qué canción vamos a destapar nueva hora aquí en Play Kids? De Cole o y su g n y s at Paradise. Y la hermanísima Janet Jackson nos hará una visita con el que fue su número uno del 89. Será justo después de que Jorge Quiroga nos ponga al día con las noticias en el boletín puntual. ¡Te espero a la vuelta! Esto es Kiss.